Y arranca la charla crítica, el Lamperinola Política. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar acá, como siempre. Encantado yo con tu música, que me da ganas de prender algo, pero no me llevo a dar cuenta que... Bueno, no sé qué será. La Perinola. La claramente. Perinola, claro, exactamente. Bueno, Fran, ¿en, en qué, ¿cómo cae la Perinola esta semana? Bueno, últimamente estamos como que venimos de escándalo en escándalo, y esta semana no es la excepción, porque el mes de abril comenzó con un nuevo escándalo para el gobierno de Javier Milei. La semana pasada se conoció que varios, varios funcionarios y legisladores libertarios accedieron a abultados créditos del Banco Nación, que en algunos casos superan cantidades equivalentes a los 300.000 dólares. Eh, quien pudiera, no? Sí. Eh, además, muchos son préstamos hipotecarios. Y si bien los datos son públicos, la información se conoció gracias a la plataforma Cuánto Deben, en la que se recopilan los registros públicos del Banco Central de la República Argentina. Como siempre, hay cosas que son públicas, pero nadie no de las las conoce hasta que aparece alguien que las recopila, ¿no? A veces la mejor forma de encontrar de esconder datos es esconderlo entre más datos. Sí, a veces hay tantos datos que es mm. realmente imposible. sí Pero hasta acá uno podría decir que no tiene nada extraño con un funcionario acceda a un crédito hipotecario del Banco Nación. Como digamos, no, no es tan raro. Pero lo primero que salta a la vista cuando uno se pone a revisar los montos y algunas particularidades de esto, es que los 50 créditos más altos que otorgó la entidad en los últimos años, desde gobierno de Javier Milley, es que el 90% fueron para funcionarios o referentes de la libertad avanza. Esto lo dice Esteban Paulón, el diputado, que es uno de los denunciantes, porque vale marcar que ya obviamente hubo denuncias por esto. Eh, pero en algunos casos, lo raro es que no están alineados realmente los ingresos y la lo que uno supondría es la capacidad crediticia de esta gente con... Eh, los montos que recibieron la lista, te comento algunos nada más porque hay varios incluye Pedro Inchauspe que es director del Banco Central que recibió 510 millones de pesos, Felipe Núñez director del Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior 373 millones de pesos Federico Furiasi, secretario de Finanzas y exdirector del Central 367 millones de pesos, Leandro Masachesi ex ahora jefe de Gabinete de Capital Humano, ya vamos a hablar de él, 420 millones de pesos. Federico Sharif Menem, apellido conocido, sí. asesor de la Cámara de Diputados, 357 millones de pesos. 24 añitos. Sí, un joven suelo que que se integró al empleo registrado hace muy poquito también. Emiliano Mon Monchilardi, del directorio de EPF, 309 millones de pesos, y alguien que quizás se ha conocido para algunos, si no ya la vamos a conocer, que es Juan Pablo Carreira, director de comunicación digital y, ¿por qué no?, tuitero oficial del John gobierno. Do. Sí, John Doe, conocido eh, por fuera del oficial, pero también tiene un lugar en la oficina de respuesta oficial del gobierno nacional. Sí. Una cuenta de Twitter, digamos. Modesta suma de 112 millones de pesos. Y después la lista sigue, tiene diputados como Santiago Santurio, el ex radical Mariano Campero, Alejandro Bonchiovanni y otra conocida, Lorena Villaverde. ¡Oh! Sí, la, la que es eh, demasiado narco para ser senadora, pero no demasiado narco para ser diputada, Sí, decir. creo que el tema es que es muy piantabotos verla jurar en el Senado y como puede hacerse, como tirarse un costadito en, en diputados y que nadie la vea, ahí no pasa nada. En fin, la lista es larga, pero... Eh, lo, lo importante es que el impacto político y mediático de esto fue como era de esperar casi instantáneo. No solo por lo elevado de los montos, sino como te decía, porque llama la atención la disparidad entre la situación de algunos de estos funcionarios y los créditos, los montos. Uno es el que ya comentábamos, Jaris Menem, que es muy joven, ingresó al Congreso en 2024 con un salario que en ese momento era de 2 millones de pesos. 2024. Quizás recibió el tratamiento este que recibieron los funcionarios de que les duplicaron el sueldo en estos últimos meses, mm. pero aún así, 4 millones de pesos eh, llegar a un préstamo de estas características es llamativo. Otros Núñez que en su declaración jurada de 2024 eh, indicó que tiene entre bienes, acciones, plazos fijos y dinero en efectivo, menos de 20 millones de pesos y 18 mil dólares. Muy buena cantidad de dólares igual, pero Eh, de ahí a esos montos llama la atención. Y la otra es Villaverde, que tiene, además de todo lo que conocemos de ella, que tiene la particularidad de que en su caso primero le rechazaron su pedido del préstamo y después mágicamente se lo aprobaron. No sé qué pasó en el medio realmente, pero algo evidentemente pasó. Algún llamado, quizá hubo alguien y... que tenía que apretar un botón u otro, se confundió y le, le llamaron la atención por teléfono... ¿Viste cómo es esto? Hay que ser cuidadosos, uno no puede decir nada, pero la situación, hay un vacío en el medio que está raro y nadie lo explicó. Lo, lo que pasó después es la respuesta del gobierno, la respuesta oficial del gobierno, que fue medio rara y eso también es llamativo, porque lo primero que ocurrió es, viste hablábamos de Masachesi, hace un rato decía que es ex jefe de gabinete. Bueno, la primera que actuó fue Sandra Petovelo que lo primero que hizo fue echarlo. Y en cuanto se conoció el hecho, y poco después apareció el mismísimo Javier Milei a comentar que en realidad a Masachesi no lo echaron por eso, sino que lo echaron por otros motivos. Después Peto Vélo retuiteó esa publicación de Milei, pero ninguno de los dos explicó cuáles fueron los otros hechos. Claro. Eso es medio raro. Para colmo él Masachesi sacó un descargo quejándose de lo que había escalado de la situación por los préstamos y demás. Pareciera que él siente, por lo menos en su, su autopercepción, es que lo echaron por eso. Claro. Así que capaz que a él tampoco le explicaron los motivos por los que lo echaron. Mm. No sabemos. Sí sabemos lo que hizo Caputo, porque eh, Petovelo eh, dejó un poco expuestos a los demás, porque ella echó enseguida el que estaba implicado en esto, por X o por Y, pero lo echó, y los funcionarios como Caputo, que tenían a varios implicados entre sus subordinados, se podría decir, quedaron un poquito en la obligación de dar algún tipo de explicación. Y la explicación de Caputo fue, cito, los tomaron por recomendación mía, no hay nada ilegal ni mucho menos inmoral, en cuanto realmente patético que se ponga esto como si fuera, se estuviera cometiendo algún delito. Revelador, que él fue el que los reco le recomendó tomar los préstamos, pero más llamativa fue la respuesta del Banco Nación, que le le dijo a medios que se lo consultaron, yo eh, puede chequear de Clarín y de La Nación, que le preguntaron y la respuesta del Banco Nación fue que, obviamente, que va a decir? Que es todo transparente, que es todo homogéneo, que no hubo ninguna cosa rara, pero detalló algo que a mí me parece muy interesante y muy revelador, que es que los funcionarios tienen una línea de crédito especial Eh, con mejores condiciones que el resto de los ciudadanos. Y eso es lo que nos lleva a la cuestión de fondo de todo esto. Más allá de las cuestiones judiciales. Porque eh, siempre pareciera que cuando ocurre un escándalo, lo que la ceidilla mediática es que se conoce el escándalo, se presentan las denuncias, la justicia arranca una investigación, con suerte, en el mejor de los casos, se procesa algún funcionario y para cuando finaliza el proceso judicial ya pasaron dos gobiernos distintos mm. y ya quedamos en la nada. Pero eh, lo que lo veo con esto es que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la ciudadanía y aunque eso no los hace menos necesarios, porque es necesario una base judicial, también me parece que necesitamos encontrar alguna forma de evaluar la gestión y las situaciones por fuera de lo judicial y más inmediatamente sin estar recurriendo a un tercero porque entonces no pensar en términos políticos o incluso filosóficos este tipo de escándalos dentro de lo que permite en este tipo de situaciones bueno si hacemos esto en principio la pregunta que surge es un poco molesta porque surge esta pregunta es suficiente que algo sea legal para suponer que está bien y no es que sea molesta porque es difícil Todo lo contrario. Es molesta porque la respuesta es muy obvia. No, no alcanza. No, la, ilegal, la legalidad o la ilegalidad no es suficiente para decir si algo está bien o está mal. Eh, porque la, la ley establece un mínimo de comportamiento aceptable para cualquier ciudadano sujeto a un mecanismo de control que a todas luces es imperfecto. Y no necesariamente porque la justicia actúe mal, sino porque la ley, por naturaleza, es incompleta. ¿Por eh, Entonces, tenemos casos, y yo creo que no hace falta que nos pongamos a pensar demasiado para encontrar todos estos casos, donde parece que se resuelve algo eh, con el rigor del Código Penal, pero que el resultado no es realmente positivo. A mí se me ocurre, no sé si a vos se te ocurre alguno, el caso del de espionaje a las familiares de las víctimas de Lara San Juan. que eh, Recordamos que Mauricio Macri era uno de los implicados, pero después fue sobreseído, no porque no hubiera espiado a los familiares de las víctimas del área San Juan, sino porque la justicia determinó que estaba dentro de sus competencias hacerlo. Sí. e Incluso hubo varios dirigentes del macrismo que, que tuiteaban la noticia diciendo que se provoquen, hubo espionaje, ni siquiera se tomaron el, el tiempo de, de leer digamos la salida que le armaron a Mauricio Macri de lo que era un, una condena segura. Claro, y lo peor es que la justicia puede tener sus razones para decidir esto. Ahí ya entramos en un terreno que no es el mío y que creo que no es el de un montón de gente que puede estar expuesta a este tipo de escándalos. Pero, ¿por qué no nos llama más la atención que lo primero que se hace cuando alguien está involucrado en un escándalo es apelar a la justicia? Es lo primero que hacen ellos, es lo primero que hizo Caputo. Decir, esto está a rigor de la ley, esto está dentro de los elementos judiciales. Bueno, en principio porque el de la justicia es un criterio mucho más permisivo, que permite esquivar esta discusión de fondo sobre lo que está bien y lo que está mal. O, más concretamente todavía, esquivar la discusión sobre cómo creemos que deben ser nuestros representantes en el Estado. Y aunque la discusión filosófica no obtura la legal, veo mucha gente hablando de las denuncias judiciales y mucha menos, mucha menos gente dando la importancia a la incoherencia galopante que tenemos enfrente. Y yo sí quería hablar de eso, Y voy a arrancar con la más obvia de las muestras de esta incoherencia. En su campaña presidencial, el entonces diputado nacional Javier Milley dijo que venía a terminar con los privilegios de los políticos. E incluso dijo, durante una de sus entrevistas, se lo dijo a Chiche Geblum, que había que privatizar el Banco de la Nación y al Banco Central hay que quemarlo. Supuestamente para evitar los desmanejos de la casta. Mm. Bueno, nos encontramos entonces ante una carambola política. No solo no privatizó el Banco Nación, sino que este fue la plataforma para que los funcionarios del gobierno ejercieran sus privilegios y encima algunos de ellos directores del Banco Central. O sea, es como un bingo de cosas que no se cumplieron y que ahora vuelven en forma de escándalo. Podemos ser más bondadosos y hacer cargo al no hacer cargo al presidente por sus, lo que hacen sus funcionarios. Seremos más benévolos que varios sectores que sí hacen responsables a los presidentes por lo que hacen sus funcionarios. Pero bueno, veamos por ejemplo a Furiace, qué decía hace algunos años, y lo cito, «El Banco de Nación es una cueva de acomodados políticos, que lo único que sirve es para tembiarse los ahorros de la gente para salvar a inviables». Dentro de ese grupo de inviables y chorros están los empresarios prebendarios, amigos de los políticos, las agencias estatales y el mismo Ejecutivo. Bueno, ¿qué pasó, Furiace? ¿En qué te han convertido? Eh, por otro lado tenemos a el, el ya conocido carrera el tuitero oficial del gobierno, que decía, ya hace varios años lo decía para ser justos, pero eso no lo hace menos válido, si algún día llego a recibir un peso del Estado que me cuelguen de cabeza en el Congreso y ojalá me ofrecieran un puesto en el Estado, así podría rechazarlo públicamente. Bueno, no pasó no pasó nada de eso. Y si nos ponemos a revisar el archivo, estoy seguro que vamos a encontrar a varios que quedan expuestos. Pero más allá de eso, lo que me interesa ahora entender con todo esto es que los escándalos se pueden juzgar más allá de lo que dicen los tribunales. Y aunque tengamos Aunque no tengamos un principio ético universal, sí podemos utilizar un criterio de consistencia, que es lo que yo quiero traer como eh, poner en relieve, porque a veces hablar de coherencia parece que está pasado de moda porque todos los políticos parece que son incoherentes. Bueno, no, depende de nosotros eh, evaluar esa coherencia y si nos quedamos callados y no decimos nada con estas cosas, bueno, vamos a seguir estando condenados a tener políticos incoherentes. Pero lo que sí es coherente, y eso me lleva al segundo tema que pensé para hoy, es el desprecio de Javier Milley por el periodismo. Quizás por el hecho de que es una de las constantes de su gobierno, quizá esto no se volvió el escándalo de las dimensiones que debería ser. Te comento qué pasó. Este es un escándalo de esta semana. Eh, el gobierno nacional bloqueó el ingreso a Casa Rosada a los periodistas acreditados de varios medios de comunicación en general críticos del oficialismo haciendo ecos haciéndose eco de una supuesta campaña rusa de espionaje que habría consistido en financiar algunos portales para desinformar desinformar y hablar mal de la administración libertaria mucho se puede decir de por qué digo supuesta campaña de eh, campaña rusa pero primero vamos a los hechos la decisión afecta a los corresponsales de ámbito financiero tiempo argentino la Patriada, A24, El Estape y C5N. Básicamente, este lunes, cuando los periodistas llegaron a Casa Rosada, descubrieron que sus huellas dactilares ya no figuraban en el registro de ingreso. Javier Sluki, de el Estape, explicó eh, que el personal de seguridad les dijo la razón y cuando le hizo, lo que les dijo fue, lo que dijo él, fue que no nos dejan entrar como medio por el tema del supuesto espionaje ruso. Desde Casa Rosada aseguraron que, no se trata de una suspensión en sí, sino de una medida preventiva para hasta esclarecer los hechos. Pero la medida se mantiene y en los hechos funciona como una suspensión. Una suspensión que parece afectar particularmente a portales de noticias críticos con el gobierno y que tiene lugar justo, justo, justo cuando el principal encargado de la comunicación, Manuel Adorni, se enfrenta una investigación, por supuesto enriquecimiento ilícito, esto es lo que hablábamos la semana pasada y se mete en la agenda también este escándalo de que hablábamos hoy de los préstamos del Banco Nación sumado esto a las relaciones recientes de la, el escándalo de la criptomoneda Libra en el que está implicado incluso Javier Millet una casualidad bárbara de hecho uno de los periodistas expulsados fue el que hizo pasar un momento muy incómodo a Dorni eh, durante su última conferencia de prensa el punto que el vocero le dijo sos periodista, no sos juez, como excusa para no responder a sus preguntas sobre patrimonio. Estoy hablando de Jonathan Kicker. Sí. Apenas sos un periodista. Claro, fue la frase, sí. Entre muchas otras eh, de un despliegue escandaloso y deprimente que hizo su última conferencia de prensa donde se peleó con otro periodista, el colega de letra P, al que le dijo, "Vos publicaste unos tweets y pedíme disculpas." Le pidió, le dijo que le pidiera disculpas. Una cosa escandalosa, rarísima. Eh Ahora bien, ¿qué dice la investigación, la, la, la dichosa investigación? Bueno, es una investigación publicada por el medio británico Open Democracy y el africano de Continent, Continent, que supuestamente eh, analizaron 76 documentos que dan eh, esta idea de que hay una eh, agencia de servicios de inteligencia rusa que se llama internamente La Compañía y que despliegó operaciones de propaganda e influencia en varios países de África y América del Sur. Supuestamente, invirtieron en Argentina 283.000 dólares para eh, desplegar esta campaña. Peor negocio que sacar un préstamo en el Banco Nación. Claro. No, eh, no hay funcionarios que recibieron más plata de lo que Rusia trajo para esta campaña. Claro, claro. Y, sin embargo, el gobierno parece que tuvo muchísimo impacto y muchísimas ganas de llegar al fondo de esta situación. Porque... Lo raro es que, entre los, lo, lo más llamativo, es que el, el presidente hizo referencia a esto, pero habló solamente de algunos medios y le quitó, prohibió el ingreso a algunos medios. Pero casualmente se olvidó de otros que también aparecían en la investigación, pero que pasaron por abajo del radar y que no tiene una retórica anti-Millay realmente. Uh -huh. Los más conocidos son Infobae y El Cronista. Claro. Y otros medios regionales que también, es medio raro que hayan quedado metidos Pero bueno, eh, el presidente y su inusual preocupación no tuvo un correlato con una campaña real de investigación del gobierno. No tenemos ninguna información sobre eso, sobre que hayan llevado adelante una campaña. Pero sí que se revivió el odio de Millet por los periodistas. Volvió a hablar, a repetir esta dichosa frase, no digamos lo suficiente a los periodistas en forma de sigla como si fuera un camuflaje extraño. Pero Milei y a lo que voy con todo esto es que no odia a los periodistas. Odia solo a algunos periodistas, específicamente a los que no están alineados a su relato. Y cuando pensamos en esto de que solamente afecta a los que a los periodistas que no eh, se adhieren a su relato, hay algo una preocupación mucho más profunda, que es que pensando en términos más abstractos, la cruzada de Milei no es realmente contra los periodistas, sino contra toda esa información que hace al sentido común del ciudadano, que lleva a hacer la democracia, y en última instancia parece que la cruzada de Millet sospechosamente se acerca a una cruzada contra la democracia en sí misma. Sí, y contra un periodismo que lo interpela y que pregunta por esas cosas que todos vemos pero que muchas veces nadie quiere mencionar. Fran, un lujo como siempre tu columna. Nos quedamos sin tiempo. Hasta el jueves que viene. Pausa y ya venimos.